es en la congreso en la Herrera Congreso Chu ¿sí? Y es mi memoración bone Se vine parto preniste Chu ¿sí? Eh y es yes, mi parto y este en Herrera ay es Ay ah, sí sí es yes, yes. no no mi memoración Anca vi comprensible ¿Sí? vi es la técnica Taikum vivanta ¿Vivan Chu Ne No, no, absoluto ne registrita? Y e es registrita y es? La piano Sí sí sí es yes, yes. yes, yes. Caibone Caichillare Chillaré mi mi mi mi venos al Lisbono Ancau mí, ancau mí, ¿yes? Comprendeble. Comprendeble, mi ancau. Yam chiu, yes. Ni presentos ni Antago tago y caeruino y comprendeble. Ni faros tú presento, ¿enchune? Almenau du yes. Un de cadre de la programa, pero el libro de la llaro, caialia ni presentos juste el libro men. Pues amigos, no os habéis equivocado de sintonía. Esto sigue siendo el 107.3 Radio Topía. Olvida tu equipaje. Y lo que escuchabais no es nada raro, es Esperanto, ¿no? Tenemos aquí a varios esperantistas, hablantes, como habéis podido comprobar, de Esperanto. Ahora vamos a dedicar hoy el programa a eso, al Esperanto. Eh, y son Manolo. Buenas tardes, Manolo. Buenas tardes. Ana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pedro. Hola, buenas tardes. Y Miguel, ¿no? Hola. hola. Buenas tardes. <risa> ¿Qué habéis dicho? ¿Qué, qué, ¿Qué era eso que estabais...? Eh? Eh, estábamos contando primeramente la, sobre la, la canción que ha sonado, bueno... Eh, este que está hablando es ha sido el que la ha cantado, el que, el que lo ha, la ha traducido a, al Esperanto aquellas, y aquellas, aquellas pequeñas aquellas cosas, pequeñas Chavar, cosas ¿no? Eta ya ferro", y Aferro eh, y estábamos comentando que esta canción la presenté en un congreso que tuvimos en Herrera del Duque y bueno pues que estábamos hablando luego de, de eh, a qué congresos vamos a asistir este año estábamos diciendo que íbamos a asistir al Congreso Universal de Esperanto que eh, cada año se, se celebra en un punto del mundo y eh, este año le ha tocado a, a Lisboa uh -huh. y vamos a ir a Lisboa los cuatro que estamos aquí Eh, durante una semana pues el Esperanto a lo mejor participan unas 3.000 o 4.000 personas de las partes del mundo más diversas uh -huh. y bueno pues eh, estábamos hablando de eso pues Muy bien, yo quería preguntaros porque es bastante inusitado no es nada habitual ni frecuente que la gente hable en Esperanto ¿no? ¿Cómo a vosotros os llegó el Esperanto en vuestras vidas? ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo fue esto? ¿O cómo vosotros os acercasteis al Esperanto? Mm, bueno, empiezo yo. Venga. Eh, en mi caso fue un poco curiosidad. Eh, yo tenía un compañero en la universidad que tocaba, eh, tocaba la guitarra, cantaba en Esperanto, hablaba Esperanto y tal. Y en una clase de lengua la profesora nos habló sobre lenguas planificadas y tal... ...y surgió el tema de que, bueno, pues eh, era una lengua fácil de aprender... ...que se podía aprender en tres meses y la verdad es que yo no, no me lo creía. Eh, la cosa se quedó ahí un poquito apartada hasta que al cabo de 10- 15 años... Eh, ...me volvió a venir a la cabeza la idea y, y pensé, bueno, ¿por qué no voy a probar? Lo probé, no fueron tres meses, pero no pasaron de seis... Entonces, para llegar a adquirir un, un nivel como, no sé. Eh, con tres meses puedes empezar a tener un nivel de conversación básico. Uh -huh. eh, dominarlo ya requiere algo más, pero teniendo en cuenta que para lo mismo en otras lenguas nacionales eh, ese nivel de conversación básico Te puede requerir años. La verdad es que la inversión es bastante productiva. Luego hablaremos de cuáles son las características que tiene el esperanto que lo hacen fácilmente asimilable por, por las personas, ¿no? como en uh -huh. tu caso. Efectivamente. ¿Cuáles son el resto de los casos de, de, de los que estáis aquí? ¿no? O no sé si conocéis incluso a gente que ha tenido alguna relación especial, no sé. con el esperanto. ¿no? Como, Relación especial. Bueno, en el sentido de cómo les, cómo les ha llegado. Cuéntame pues vuestro caso. Sí, ¿no? a ver, Pedro, cuenta tú el tuyo. Bueno, pues míos, eh, yo de siempre he tenido una cierta afición a los idiomas, me han gustado, ¿no? Entonces, en el colegio, bueno, pues ahí estudiamos eh, francés, que era lo que se estudiaba en aquella época, y bueno, pues me gustaba, eh, me gustaba. Eh, luego por mi cuenta en eh, a título privado en academias y tal estudié eh, inglés también bueno eh, y luego pues me dio Por, por también eh, meterme eh, en el mundillo del alemán, y estuve por mi cuenta, aprendiendo en el Instituto Goethe, por mi cuenta, y justamente en ese momento, pues eh, casualmente encontré un anuncio en un periódico, en concreto en el país, sobre unos cursos que se iban a empezar de esperanto en, en, la, eh, en un local en la Federación Española de Esperanto. Uh -huh. Y bueno, pues, pues pues me dio por ir por allí. Y allí me encontré, pues pues para mi sorpresa, un local muy modesto. con una persona, un profesor también extremadamente eh, modesto, eh, con unos oh, medios… Modesto, ¿no? <risa> <modesto, risa> todo, todo era muy mode modestia <risa> y tal, unos eh, recursos también muy muy simples, una pizarra y poco más, uh -huh. y, y lo que vi, mm, en la prim, lo, lo primero que vi, la primera lección que, que, que, que me dieron allí, Eh, me hizo automáticamente eh, cambiar de, de, de chip. O sea, a partir de ese momento dije eh, el Esperanto tendrá hoy en día poco desarrollo, pero es que se merece tener eh, mucho más. O sea, en la inversión que se hace en cualquier otro idioma, el tiempo que hay que dedicar a cualquier otro idioma para alcanzar un mínimo nivel de conversación de, de poderte entender, o sea, porque yo a nivel de hoy, con todas las horas que he echado en francés, en inglés eh, me cuesta eh, muchísimo mantener una conversación mínima, o sea soy capaz todavía de entender textos escritos pero tener, no tengo la más mínima soltura, oigo hablar a, a, a la gente y, y soy incapaz de, de, de, de entenderle, y sin mm. embargo esto no me ocurre con el esperanto, no. y no me ocurrió desde, desde el principio, ya con la primera lección, y vi, eh, ver sin ...simplemente cómo funciona el sistema de los verbos... ...ya con eso ya... Eh, Te convenció. Eh, eh, eh, absolutamente, porque... Eh, ...tanto el francés como el español... ...como el alemán... ...el caso del inglés no, el, el inglés... ...el sistema verbal es relativamente sencillo... ...pero eh, el, el alemán y el francés y el español... ...son extraordinariamente complejos... ...en, en lo que es el sistema verbal... Uh -huh. ...entonces el, el, el, el esperanto es... extraordinariamente simple... Facilísimo de aprender, ese se aprende inmediatamente y da igual de la misma versatilidad, da las mismas posibilidades expresivas que cualquier otro idioma. No es que por que sea más sencillo, sea motices, menos ¿no? expresivo. ¿no? Entonces yo enseguida, ya simplemente por comparativa, por comparativa de unos idiomas con otros, ya me, me, me entró el, el entusiasmo. Dije, bueno, es que aquí, y, y sobre todo por otra razón, porque... Eh, por mucho que sepas otro idioma, eh, francés, inglés, lo que sea, eh, llegar a ser eh, creativo en otro idioma que no es el tuyo, eso es muy difícil. O sea, puedes, eh, puedes llegar a tener un, un entendimiento, a comprender y tal, pero llegar a ser creativo, ¿no? Pero en cambio, en el Esperanto, pues yo lo que veía era un campo abierto. Un campo abierto. O sea, decía, aquí yo puedo hacer cosas. Aquí puedo yo plantear aportar algo, ¿no? Uh -huh. Crear algo, ¿no? Y, y en eso estoy, ¿no? Muy bien, muy interesante. Manolo. A ver, ¿qué cuento de, de cómo me interesé yo por el Esperanto? Pues, de esto hace muchos años, <risa> eh, me interesé vivamente en cuanto que conocí que existía. Eh, ¿Cómo me enteré que existía? Pues, tendría 22 años y un compañero del club de montaña donde estaba, de pronto dijo, pues, Eh, eh, hablo de la lengua esperanto que es una lengua eh, creada eh, para, para eh, ser la más fácil del mundo y para que sirva para todo el mundo y la idea es extraordinaria, fantástica uh -huh. y, y, y, y en cuanto que lo conocí un poco más pues me corroboré en, en esto que aunque yo no nunca he tenido afición especial por los idiomas a diferencia de, de mis compañeros Uh -huh. eh, pero cuando re veo que hay un, un buen invento Una herramienta bien, bien inventada, bien hecha uh -huh. Pues eh, me entusiasma y bueno. ese fue el caso uh -huh. ¿El caso de Miguel? Pues bueno, yo vine por mis ideas eh, En principio quiero aclarar que el esperanto Es una lengua neutral Es decir, que eh, es esperantista Todo aquel que utiliza la lengua esperanto Independientemente de para lo que la utiliza Eh, pero yo ya tenía la intención de, tuve la intención de aprender esperanto porque a mí las ideas libertarias siempre me han fascinado en los años 80 yo vivía en una comunidad en la que practicábamos los principios libertarios y me falta me faltaba el esperanto eh, conocer el esperanto y practicar el esperanto y dos de de los que vivíamos en, en esa comunidad pues fuimos a aprender esperanto al liceo madrileño de esperanto para enseñárselo a, a los demás O sea, yo vine por mi idea, eh, por, primeramente por una idea, pero cuando conocí la lengua, dije, esta es la lengua en la que yo voy a, a producir literatura. Uh -huh. Y efectivamente, desde entonces, desde que lo aprendí, me dediqué a escribir original, eh, eh, especialmente poemas, uh -huh. eh, narraciones y ensayos, uh -huh. y a, a traducir. He traducido a la generación del 27 He traducido a la generación del 50 He traducido y sigo traduciendo Pues eh, da, Dar a conocer la literatura española Porque claro eh, Nosotros somos pocos Pero eh, estamos En todas las partes del mundo Y saber que alguien eh, Alguien me va Va a estar leyendo a, a Miguel Hernández, por ejemplo En el Polo Norte o en Sudáfrica Me hace una ilusión muy grande, uh -huh. es decir, eh, que la literatura sea universal, uh -huh. universalizar nuestros valores y recibir a la vez de mis compañeros que son de otros países la universalización de esos valores locales. Uh -huh. Yo me imagino que esto también eh, afecta a los demás, pero en tu caso concreto, Miguel… Eh, que dices que vienes que eres anarquista así, sí decirlo claramente quisiera ser anarquista es que es muy difícil ser anarquista es, esto, a mí me gustaría a mí me gustaría ser anarquista bien. mi intención es serlo pero tienes mucha simpatía por las ideas anarquistas claro digamos, digamos, claro bien. entonces claro. Eh, tienes una idea de, de otro mundo posible no uh -huh. eres eh, utópico estamos hablando sí. de utopía no Sí. Eh, entonces ¿en, en qué el esperanto eh, contribuye a ese bienestar de la humanidad o a la mejoría sí. De, de, de las sociedades, ¿no? Vamos a ver, primeramente es una cuestión de justicia y es una cuestión de respeto, es una cuestión de democracia, es una cuestión de respetar todas las culturas porque el Esperanto no quiere, no, no, no pretende que sea la única lengua, no, pretende que todos hablemos nuestras lenguas, pero... Que, cuando, que, que tengamos un, un, una herramienta internacional fácil y, y, y maleable y buena eh, que, donde nos podamos expresar. El autor, Zamenhof, cuando la creó, la creó con una intención y es que él decía que si llegábamos a entendernos entre nosotros, sin intermediarios, posiblemente llegaríamos a la conclusión de que no somos distintos, de que somos bastante, bastante iguales y caerían fronteras y caerían caerían muros y caería eh, toda esta... O sea, ya desde eh, la, in la invención o la creación del esperanto sí. estaba esta idea... Se llama interna ideo, pero ya te digo que eh, esto algunos eh, la tenemos, ¿no? De eh, uh -huh. es, es muy general esta interna ideo que le llamaban, la idea interna. Eh, pero eh, puede ser esperantista cualquiera que hable la lengua esperanto, uh -huh. que hable, que escriba o que la utilice para lo que quiera. Me imagino que en general todos los que hablan o se acercan al esperanto tienen un, una idea... De universalismo, ¿no? De, de sí. convivencia con otros pueblos y de relación, ¿no? Sí, sobre todo es que facilita muchísimo las relaciones con otras personas porque estamos siempre, estamos todos en, en pie de igualdad. no hay nadie que por el hecho de conocer una lengua eh, hegemónica pues eh, bueno pues esté por encima de ti porque por qué tienen otros que aprender español para poder comunicarse conmigo o por qué tengo yo que aprender inglés para poderme comunicar con gente de fuera entonces eh, con el esperanto todo el mundo tiene que hacer un esfuerzo pero el esfuerzo es mínimo en comparación con los eh, resultados que podemos obtener. Uh -huh. Y sobre todo el hecho, lo que es la idea de democracia lingüística, de democracia eh, en, en el trato con los demás, eh, desde mi punto de vista es fundamental. Uh -huh. Yo os voy a proponer que vayamos salpicando, nos habéis eh, ofrecido una serie de, de, de grabaciones, ¿no? Uh -huh. que vayamos salpicando el programa de algunas canciones, Y de algunas, sí, que educaciones muy bonitas, además, bellísimas. En este caso vamos a poner a este dudo de Kazajistán, ¿no? Sí, Natasha Kairatasha, y Pues vale, vamos vamos a escuchar y enseguida volvemos para, yo creo si queréis, para hablar un poquito de la historia del Esperanto, de cómo surgió y luego también un poco de sus características lingüísticas, ¿no? see my neck as king que hay todo un mundo no relacionado con el esperanto hablabais de este dúo no eh, comentabais que ellos se conocieron en el mundo del esperanto incluso eh, lo han tenido hijos juntos sí sí viven en Suecia aunque son de Kazajistán ellos viven en Suecia mm -hmm. uno se internacionaliza mucho se, eh, con el esperanto es decir, al, al ver que tú puedes estar con gente de los cinco continentes y te interesa su cultura eh, lo de que alguien esperantista viva en otro país y tal pues es muy, muy frecuente además de que nos gustan las lenguas y no despreciamos las lenguas y lo normal es que un esperantista pues tenga, claro tiene por lo menos dos lenguas, la lengua en la que nació y el esperanto, las, pero que sepa otras lenguas, lenguas transmiten también una cultura ¿no? claro eh, se llega a perder en algún caso de alguna forma no sé por, por claro por, por sobresaturación incluso no? de alguna forma la cultura originaria la cultura eso no, nunca no. nunca se llega y hay una, hay una cultura propia del esperanto sí que acompaña una... a la, a la sí, lengua sí sí Hay una cultura propia, se crean canciones, eh, las canciones de, de esta gente eh, se crea en esperanto, se crea poesía en esperanto. Sí, tienes varios libros, ¿no? Has tengo raido... varios, uh -huh. tengo varios libros y tengo revistas y tengo se crea en esperanto, se crea, yo creo poesía en esperanto, tengo tres, dos libros de poesía, el, el tercero está casi en imprenta y tengo libros de narraciones eh, originales en esperanto uh -huh. y se crea mucha cultura. Uh -huh. hay una cultura internacional claro, cuando creas cultura, cuando un escritor tú que eres escritor, tú que eres poeta, cuando se plantea que va a hacer un poema se plantea que ese poema no te lo van eh, los guiños culturales que tú hagas, tienen que ser guiños culturales internacionales Porque te va a leer gente, ya te digo, pues del Polo Norte y gente de Sudáfrica y gente de Australia y de Estados Unidos. Es decir, que es muy interesante, muy interesante hmm. cuando tú te pones a crear, saber que estás creando internacional, para, para, para un público internacional. Desde luego, ¿no? De una dimensión es distinto. universal. ¿Cómo surgió, ¿Cómo surgió el Esperanto? ¿Cómo es la historia del Esperanto? ¿Cuándo? Ver, ¿no? ¿Por qué? ¿Para qué? Sí, es buena pregunta. ¿Por qué a alguien en un momento dado se le ocurre crear una lengua? Eh, vamos a ver, no, sí, se le ocurrió a este señor de mediados del siglo XIX, pero, pero se le ha ocurrido esta idea a, a muchas personas a lo largo de la historia de, de la humanidad. No sé si Platón o alguno de esos eh, ya eh, tuvo la idea de crear una lengua cre cre creada, planificada uh -huh. eh, alguien en la Edad Media y sobre todo en el siglo XVII los eruditos franceses, los enciclopedistas ya se ocuparon seriamente de, de, de crear la lengua perfecta, la lengua lógica sin, sin excepciones, sin defectos En el siglo XIX, sobre mediados, eh, un, un señor de Alemania lanzó un proyecto llamado Volapuk, que empezó a tener muchos adeptos por todo el mundo, se crearon clubes eh, de, de gente que hablaba esa lengua, pero 10 o 15 años más tarde, un señor de Polonia lanzó otro mm, mucho más, eh, más correcto, más más factible, uh -huh. más fácil de aprender y con más posibilidades de, de, de llegar a ser una lengua real. Y efectivamente, eh, el Esperanto eh, es la única lengua planificada que ha dado el paso de salir del laboratorio, es decir, de convertirse en lengua hablada, utilizada, eh, funcional, lengua real. Uh -huh. eh, a partir de ese momento, año 1887 creo que fue cuando se lanzó uh -huh. la primera gramática, se editó en, en tres o cuatro lenguas, muy sencilla, eh, se pues empezaron a crear eh, por todas las ciudades eh, eh, clubes de hablantes de Esperanto. Y fue progresando rápido en, en torno al cambio de siglo y en, los, en las primeras décadas del siglo XX. Eh, luego con las guerras mundiales eh, tuvo unos estancamientos eh, y, y ahí estamos. Ahí existe una comunidad eh, de hablantes de Esperanto interconectados a nivel mundial eh, y también existen Usuarios de la lengua que no se apuntan a ningún club ni asociación. Es decir, que ante la pregunta que va a aparecer de cuánta gente lo habla, mi respuesta es que muy pocos, pero si nos juntamos somos muchos o parecemos muchos. <risa> <risa> pero, ¿cuántos más son más? Pues yo sí que he leído alguna alguna cifra muy, muy variable, ¿no? Creo recordar entre 100.000 y 2 millones, ¿no? Es una sí. cifra muy. Realmente... Muy sí, distantes, ¿no? Sí, sí, sí, es muy variable, porque como dice Manolo, la gente no se afilia, no todo el mundo. Es lo mismo que si nos preguntaran o que si preguntáramos cuántos violinistas hay en el mundo. Pues no lo sabemos. Claro. Eh, si la gente eh, eh, cuántos hablantes de español, sí, porque son lenguas que pertenecen a países. Claro. Eh, pero, eh, pero esta lengua no pertenece a nadie, pertenece a todo el mundo. Entonces, sí que eh, sí que es verdad lo que sí se comprueba es. Lo dinámica que se, está, que se está transformando últimamente a raíz del invento de internet y de las redes sociales uh -huh. y tal, la cantidad de, de, de mensajes, la cantidad de, de foros que existen en Esperanto, eh, es, es, es, es, hablan de la... De, de la vivantez, de la viveza de, de, de la lengua, está verdaderamente viva en estos momentos. habéis de que de que hay incluso hablantes nativos de, de Esperanto, ¿no? que son hijos de esperantistas, me imagino. Sí, sí, bueno, nativos de Nazca y se llaman de nacimiento. El, el padre y la madre pues son cada uno de un país y se han conocido en el mundo del Esperanto. Entonces, bueno, pues hay un cantante, Kim, un que, que es danés, que sus padres se conocieron en un, en un encuentro de Esperanto. Dice, yo soy la, cons la consecuencia de ese, de ese encuentro. <risas> es, es muy simpático, es un chico, toca el acordeón, canta y tal, es danés. Y bueno, pues a, a, a, a, a, su padre era de un país y su madre de otro. ¿En qué lengua le hablaban? Los tres se hablaban en Esperanto. Luego, él la tiene la lengua desde que nació. Porque... Vosotros que habéis venido aquí hoy, que sois de la Federación de Esperanto de España, ¿no? Sí. Eh, no vamos, esa es una realidad que ya tenéis alguna edad, ¿no? Hay, existen hay jóvenes no también en este mundo yo hombre claro <risa> existen asociaciones de jóvenes esperantistas uh -huh. eh, bueno vosotros que sois más jóvenes que yo bueno, bueno de no eso. mucho más no mucho más <risa> eh, pero vamos eh, sí que hay jóvenes lo que pasa es que los jóvenes eh, suelen tener otras eh, están muy ocupados estudiando normalmente suelen tener bueno pues eso los exámenes eh, las carreras tal Eh, esto del Esperanto es que es muy, es muy curioso porque uno empieza, puedes empezar de jovencito hasta que empiezas a tener otras responsabilidades. Porque después de la carrera a lo mejor vas y te casas y a lo mejor vas y tienes hijos. Y entonces eh, lo de los hijos ya es una cosa que te pone bastantes estrabas para poder seguir en la actividad. Pero tampoco pasa nada porque al cabo del tiempo cuando los hijos ya se han hecho mayores muchos de aquellos jóvenes de entonces vuelven. Pero no obstante siguen, a pesar de todo. O sea, los jóvenes están organizados lo mismo que estamos organizados los maduritos, vamos uh -huh. a decirlo así. Pero... existe una asociación internacional eh, juvenil de, uh -huh. de esperantistas se llama Teio, eh, Tutmonda Esperanta Yonularas Otsio. Chu. Yes, yes. Sí. Eh, <risa> y bueno, nos, eh, aquí en España, bueno, pues hay varias eh, filiales. de esa de esa asociación internacional y también eh, tenemos eh, miembros jóvenes en esa asociación o sea que a hacen, verlos hay y dónde hacen bueno. este año su congreso ah es verdad y este año su congreso justamente lo van a hacer en Badajoz Ajá. el congreso internacional de jóvenes esperantistas este año va a ser en Badajoz entre Madrid y Lisboa luego haremos un repaso de esos sí, congresos sí, sí. y encuentros que va a haber no este año eh, pero yo, claro La, la pregunta que cabe hacerse después de hablar de las enormes ventajas, luego hablaremos de las características lingü lingüísticas del Esperanto, uh -huh. ¿no? De las enormes ventajas del Esperanto es por qué no todo el mundo coge y aprende el Esperanto, ¿no? Pues uh -huh. la razón de fondo de que el Esperanto no triunfa. Buena pregunta. Para contestar esa pregunta debería venir otro invitado que no nosotros. No, pero yo es que <risa> no estoy de acuerdo con la afirmación de que no triunfa. Por eso preguntaba. <risa> ¿Qué es lo que entendemos por triunfar? Si consideramos que el esperanto es que tiene que ser la lengua de todos, la primera lengua de todos, efectivamente el esperanto no ha triunfado ni va a triunfar nunca. Porque las, los sentimientos nacionales, lógicamente uno está muy apegado a su lengua y lógicamente el esperanto no va a ser nunca la primera lengua de todo el mundo. Como segunda lengua... Ahí ya podríamos eh, plantearnos otras cosas. Como segunda lengua tenemos un montón de lenguas que han estado desde, a lo largo de la historia funcionando como lenguas francas. Correcto. Uh -huh. Vale, bien, actualmente tenemos la hegemonía de una de ellas que parece que lo va perdiendo. Eh, posiblemente el chino o el alemán de aquí a unos años eh, haya desbancado al inglés o no, ya veremos, pero bueno, ahí está la cosa... Y bueno, ¿por qué no el Esperanto? Bueno, el Esperanto ya es una realidad tangible para mucha gente en el mundo como segunda lengua o como tercera o desde luego está ahí. Hay muchísima gente que lo está usando. Desde ese punto de vista, bueno, pues usuarios de la lengua para viajar, usuarios de la lengua para leer literatura, que hay muchísima literatura. Bueno, veo la montaña de libros que se ha traído Miguel aquí y bueno, solamente un ejemplo de todas las cosas a las que uno puede acceder. Eh, si te interesa ponerte en contacto con eh, personas, por ejemplo, de tu profesión y eh, quieres eh, directamente intercambiar eh, opiniones, eh, informes eh, sobre algo que te interese. Existe una red perfectamente organizada. O sea, desde ese punto de vista de instrumento de conexión de la humanidad, está funcionando ya. Uh -huh. Entonces, por eso decía que, ¿qué querías decir con que no ha triunfado? Vale, no, ya está, creo que está claramente respondido, ¿no? Que tú entiendes que es un éxito eh, la, la existencia y, la, y el uso del esperanto, ¿no? uh -huh. está claro. Pero claro, que tiene que convivir con esa otra lengua franca que ahora mismo dices, ¿no? Es el inglés, ¿no? Claro. ¿Y ¿Cómo, cómo, cómo sí. conviven en Pues eh, conviven, digamos, eh, en el mundo macroeconómico de los negocios y la economía. El inglés está ahí, porque además, bueno, lógicamente tiene un respaldo político y económico detrás. Y luego, al nivel de, vamos a llamarlo utópico, puesto que estamos en Radiotopía, estamos eh, los que lo utilizamos, eh, bueno, pues para otras, para otras funciones. Uh -huh. mm, permíteme una Una posible respuesta a esa pregunta de por qué no está más difundido, más conocido el Esperanto, una posible respuesta, no digo que sea la respuesta, es que el Esperanto no tiene ejército. Todas <risas> las demás lenguas francas que son y han sido, tenían ejército. Yo quisiera uh -huh. añadiros, quisiera añadiros, mira, en el prólogo a una obra de, de la poeta María Ángeles Maeso, que hemos publicado el año pasado en Bilingüe, Hemos publicado el, el poemario Vamos, vemos, ni iras vidas. que yo, yo tuve el honor de hacerlo en Bilingüe eh, tuve el honor también de que se me encargara el, el prólogo a la tercera edición porque es la tercera edición de, uh -huh. de, de esta obra y yo contaba en, en, en ese prólogo en Esperanto y en, y en español os lo voy a contar en español por ejemplo, <risa> por ejemplo. Eh, sí que si consul, consul, consultamos internet, constataremos la gran cantidad de información en Esperanto que la recorre, se anuncian un sinfín de congresos en contactos, revistas y publicaciones de todo tipo en la lengua internacional. Se palpa y sorprende la vivacidad y diversidad de los esperantistas. Podemos enterarnos, por ejemplo, de que el pedagogo Laszlo Polgar, padre de las campeonas mundiales de ajedrez Susa, Judith y Sofía Polgar, convencido de que el esperanto universaliza el pensamiento, lo eligió como lengua familiar y en su hogar se habla como si se tratara de la lengua materna. Y podemos leer que Reinhard Selten, premio Nobel de Economía en 1994, es un ferviente defensor de este idioma que lo practica diario con su familia y que acostumbra a participar en los congresos universales de Esperanto que se celebran cada año en un lugar distinto del mundo. Y podemos descubrir que el admirado cineasta Alfonso Cuarón es un apasionado practicante de la lengua de Zamenhof. hasta tal punto que fue el creador de la compañía de producción y distribución cinematográficas Esperanto y películas Esperanto a la que están asociadas películas como El laberinto del fauno y Gravity Bueno, creo, creo que eso despeja alguna duda, ¿no? Seguro que como en, en la relación entre lengua y poder, eh, existe esa relación, ¿no? Hmm. Es evidente que, que estamos hablando en inglés en las conversaciones de negocios que decías tú ¿no? o económicas, que macroeconómicas Eh, no es por casualidad, lo mismo que en su día se habló francés, lo mismo que. establabas hablabas del chino, ¿no? Eh, pero hay una represión también del esperanto. Pues, pues, se percibe que. Les, antes me comentabas eh, en tiempos, de, bueno, pues un poquito más, más duros y oscuros, ¿no? En el campo de concentración, ¿no? Eh, claro, eh, vamos a ver. Eh, en la época de Franco estuvo prohibido y se cerraron todos los círculos y todos los. Eh, ma menos uno, menos uno que había en Zaragoza. Eh, claro, a los poderosos no les interesa que nos, una lengua eh, eh, eh, en las que no, que sea de igual a igual. porque a lo mejor llegamos a la conclusión hablando gente de todo el mundo, hablando la, la misma lengua, hablando eh, de, de persona a persona que lo único que nos sobra son las fronteras y los poderosos y eso es peligroso. Entonces, claro, eh, naturalmente, pues a, a, a, se ha reprimido, se estuvo reprimiendo, las dictaduras lo han reprimido eh, y, y, bueno, pues eh, no les gusta, no les gusta a Hitler Hitler en Mein Kampf... Eh, pues pues dice que es lengua de judíos lengua judeo masónica marxista y esas cosas uh -huh. que, que que decía también Franco uh -huh. el, el, sí. el, la terminología ¿no? la eh, Stalin también la utilizó para machacarse a cantidad de gente eh, porque era una lengua no la no la veía él no la veía bien tampoco uh -huh. eh, parece ser que esperanto y dictadura no casan eh, Claro, parece ser, no, es que es así. Claro. No, dijo aquel, aquel Antonio Nebrija: la lengua es compañera del imperio, ¿no? Claro. Estamos hablando de cómo el ruso se impone en la zona claro. del este de Europa, y claro. cómo el español se impuso claro. en Hispanoamérica, de cómo el latín se impuso en Europa en el tiempo, el griego, el suajili. Uh -huh. O sea que sí, si es la historia de la humanidad, la imposición lingüística también, ¿no? Y el esperanto en ese sentido, pues es una, una bocanada de, de aire fresco y una rebelión, ¿no? Que es Eso lo que interesa. Eso es. Pues os propongo que hagamos otro pequeño descanso poniendo también otra canción en Esperanto en este caso una canción de, de Bob Dylan que vamos a escuchar enseguida no y no sé si la quieres presentar o lo queréis presentar alguno Bueno, la va a cantar Yomo Yomo es un compañero, un compañero libertario eh, francés él estuvo, me parece que, que el, el, la grabación que tienes es de una presentación que hizo en Zaragoza hace unos años en uno de uh -huh. nuestros congresos Y bueno, pues es un, un muchacho que te hace bailar, te hace bailar en, en sus presentaciones, son tremendamente divertidas. Yomo. Hay una, hay, un, vamos a decir, digamos que es un canal ¿no? de, la, de YouTube de la Federación sí, Esperanto, sí. Esper se más sí. Federación Esperanto Es, ¿no? Sí, eso es. Pues vamos a escucharlo. Sí. seguimos, ¿no? En Radio Utopía, no tú que pasas hablando del Esperanto con, con Manolo, con Ana, con Pedro, con Miguel, que amablemente han venido esta tarde desafiando las inclemencias meteorológicas, ¿no? Para hablar del Esperanto, ¿no? Aquello que, de lo que nadie habla y al que, y que desgraciadamente tiene, tiene para muchas personas, bueno, incluso hay gente que no sabe que existe directamente esto, ¿no? Eh, digámoslo todo. Me interesa que hablemos un poquito de la cuestión lingüística eh, del Esperanto, porque claro, lo decía Ana un poco al principio, La, el éxito del Esperanto está basado en la sencillez que tiene, eh, formal, eh, en cuanto a su gramática, su fonética. Incluso se habla, se habla también del valor propedéutico del Esperanto, que es una palabra que quizá había, habría que aclarar aquí, ¿no? Bueno, el valor propedéutico, eh, lo que significa es que aquel que eh, aprende eh, Esperanto... ...está eh, en mejor posición para aprender otros idiomas... ...entonces esto eh, se ha estudiado... ...se han hecho pruebas... ...incluso a nivel de tesis doctorales... ...incluso... ...y se han hecho grupos... ...y se han comparado ¿no?... Eh, ...con chavales en clases... Eh, ...de la misma edad... Y, ...y con los mismos conocimientos de partida... ...y a unos se les ha eh, añadido el, el estudio del Esperanto... ...y luego se ha comparado al cabo de uno o dos años... Eh, qué nivel de, de otra lengua, una tercera lengua el uh -huh. inglés o el francés, el que sea eh, qué nivel se había alcanzado ¿no? entonces se ha visto que aquellos que eh, habían aprendido eh, Esperanto también alcanzaban un mayor nivel en otras lenguas, o sea que uh -huh. de alguna manera pues permite a, lo, a, a los alumnos a los que están estudiando idiomas también una mayor, eh, una mejoría en su... La plasticidad, su, digamos, neuronal o algo así, que les permite luego aprender otros idiomas, bueno, ¿no? Eh, eh, por, bueno. por, por lo que sea exactamente, <risa> ya la explicación <risa> científica yo no sé, pero, pero los hechos parece ser que son... Incluso en que gente, claros, ¿eso no, es así también, sabéis, en, en gente mayor o el, el valor propedeutico este del, del Esperanto? Eh, en principio, los experimentos me parece que no estaban limitados solamente a, a, a chicos eh, y chicas, ¿no? Creo que eran generales. Y hay y otro dato importante, ¿no? Eh, hay otro dato importante. Los, eh, los esperantistas, eh, otro estudio que hay sobre los esperantistas, este se hizo eh, en Alemania. Eh, si comparamos el nivel de conocimientos que tienen de idiomas, Pues resulta que, eh, que hay una diferencia enorme entre los esperantistas y los que no lo son, o sea, eh, pero del orden de, de, de un punto, eh, o sea, si, si, si, si el, el, la media poblacional en Alemania, que es que, que en Alemania se saben, hay una media importante de, de conocimiento de idiomas uh -huh. eh, extranjeros, pues, pues es, no, no recuerdo, pero que sea 2,4 o, o 2,8, lo que sea, uh -huh. eh, el, la media de un esperantista, es mucho más superior o sea es casi un punto más o sea uh -huh. es si es dos con cuatro es tres con cuatro de ese orden ¿no? No, tiene sentido y además por el interés no por el interés y, que, o sea, que claro que entonces qué explicación tiene bueno puede tener muchas explicaciones puede puede ser que la persona que aprende Esperanto eh, es una persona que ya de por sí está inclinada eh, a, a aprender idiomas o le gustan los idiomas no puede ser por eso uh -huh. o bueno o puede ser también parte por el fenómeno este de la de la facilidad ...que supone aprender otros idiomas... ...y aprendes también, eh, uh -huh. si aprendes también Esperanto, ¿no? uh -huh. ¿Cuáles son la, un poco las bases de, de, de dónde salen las palabras del Esperanto? Eh, sí, bueno, eh, un poco en, en, en, ahondando en lo que ha dicho mi compañero Manolo... Eh, el, ...el Esperanto en realidad no surge de la nada, ¿no? El Esperanto eh, es, digamos... La, la resolución eh, a lo largo de la historia de un problema, de un problema que se ha planteado la humanidad desde hace muchísimo tiempo, ¿no? desde hace cientos de años. ¿no? Entonces, eh, un problema, pues eh, cuanto más eh, se, se necesita eh, viajar e intercambiar, ...con otros pueblos... ...pues más se es consciente de las dificultades... ...que supone el no tener un idioma común, ¿no? uh -huh. ...entonces cuanto más... ...se han desarrollado las, las comunicaciones... Todavía más se ha agudizado esa, esa, ese, esa problemática y se ha agudizado también el ingenio para resolver ese problema. ¿no? Entonces, a lo largo de la historia, digamos, se han, hecho, se han eh, propuesto muchos, eh, cientos, eh, cientos de, de, de proyectos de, de lengua internacional. De, ¿no? de, de lenguas Entonces, de, de, de creadas, ¿no? Sí, de, de, de lenguas artificialmente creadas claro. que pudieran servir eh, para una comunicación internacional fluida. Y, bueno, pues... Eh, todos esos proyectos no han cuajado, pero sí nos han dado lecciones, nos han dado lecciones, porque analizando cada uno de ellos de por qué han fracasado, por qué no han llegado a, a, a cuajar, pues eh, cuando llegamos ya a, a la aparición de la Esperanto, pues ya, ya se tienen claras varias cosas, ¿no? una de ellas, pues, pues que la gramática no tiene por qué ser complicada, o sea, eh, la, las gramáticas de, de los idiomas eh, más comunes, normalmente son muy complicadas, pero en algunos casos nosotros sabemos, por ejemplo, los el sistema verbal del inglés es relativamente simple. En cambio el del español, como he dicho antes, o el del alemán o el del francés son extraordinariamente complicados. O sea, es un eh, para el que lo tiene que aprender eso es, es, es una tortura, ¿no? Mm. Si, eh, entonces, sin embargo, el inglés, que hoy por hoy es el idioma eh, más importante a nivel mundial, a nivel internacional, pues sin embargo tiene un sistema verbal relativamente simple. Mm. y eso bueno eh, no por eso es menos comunicativo no uh -huh. eh, eh, los artículos por ejemplo en en en en en inglés también están más simplificados por ejemplo el, en fin no eh, que si nosotros vamos eh, comparando unos idiomas y otros pues vemos que que bueno que, que algunos idiomas tienen en unos aspectos son Eh, tiene unas gramáticas en algunos aspectos son más sencillos que otros uh -huh. y tal bueno, Pues Pero, entonces eh, digamos que una cosa que estaba clara a la hora de crear un idioma es que el idioma internacional tiene que tener una gramática sencilla porque no es, es no es necesario que, lo sea, que sea complicada uh -huh. eso por un lado y por otro lado eh, los, m, todos los idiomas han ido fracasando m, fundamentalmente por una razón y es porque Eh, por ese afán de neutralidad, ese afán de, de, de, de despegarse de las lenguas eh, naturales, eh, nacionales, uh -huh. eh, por buscar esa, esa, esa, no. eh, digamos, ese, ese punto sí, neutral. Sí, sí. Entonces, han buscado siempre crear un léxico lexi, un también muy artificial y alejarse de los léxicos naturales. Entonces, ¿esto qué hace? Pues que, eh, que lo, eh, los léxicos de, de todos los anteriores proyectos al Esperanto eran lésicos... Que eran imposibles Nada de aprender. Eran, con los eh, claro, eran cosas extrañísimas, ¿no? palabras raras. De que, que decíais yes, ¿no? Claro, eh. pre pretendidamente neutrales eh, eh, pero que, que, que eran a la hora de aprenderlos, pues prácticamente imposibles. Entonces, justamente la genialidad del inventor del esperanto es justamente en que le da la. la genialidad suya es que le da la vuelta a la tortilla. Y dice, no, no, si es que precisamente los léxico, el léxico de, de un idioma internacional tiene que ser. ...una síntesis de aquellas eh, eh, palabras... de aquellas raíces que están más universalizadas. Entonces, como tú dices ahora Yes, pues Yes, nosotros Yes es sí, en Esperanto, claro. Eso las en tal... las que no. se tira a la hora de la base léxica del, cualquiera. del Esperanto? Cualquiera. Cualquiera. cualquiera. Eh, Pero hay una mayoría, eh, ¿no?, de, de eh, eh, Cuando, eh, en su origen, digamos, hay unas lenguas que pesan más que otras, o sea, hay unas, eh, pues, se tira más de, del latín, se tira más de, eh, de del francés, de uh -huh. las lenguas de eslavas, y tal. En su simplemente por una cuestión histórica, pero en la evolución del esperanto cualquier eh, lengua puede aportar eh, su léxico, ¿no? Y de hecho es así. O sea, o sea que hay una evolución del esperanto por lo que estás diciendo, ¿no? A mí me, me interesa porque claro, si eh, sí, efectivamente ha conseguido que el esperanto sea una lengua universal, ¿no? Sencilla y asequible para la mayoría, ¿no? Eh, la evolución podría perturbar esas características? No, no, no el, es una el, evolución el, dentro de los cauces del esperanto, dentro de las 16 reglas sin excepción, es decir, está previsto. Reglas está previsto? sin excepción, dice. Sí, reglas sin las, excepción. Las tengo aquí, me apetece leeroslas. Sí. El, sí. Y a lo mejor vamos a aburrir un poco la audiencia, pero sí, yo creo que esto vale la pena porque eh, indica muy bien la sencillez del, del esperanto. ¿no? El esperanto solo posee el artículo determinado la, igual para todos los géneros, números y casos, y no tiene artículo indeterminado. el nombre sustantivo el sustantivo termina en O, para formar el plural se añade una J al singular, la lengua solo tiene dos casos, nominativo y acusativo, el último se forma añadiendo una N al nominativo, el genitivo, eh, se hace, hace con, los demás casos se hacen con preposiciones, con de, con AL, con PER, ¿no? Eh, el adjetivo termina en A, los grados se forman también con un, una, una palabra cortita y sencilla, PLI, PLEJ, ¿no? Eh, tal, números cardinales eh, sencillos también, Los no, pronombres personales, mi, bi, li, si, ji o ji, eh, si, ni, ili o ni. Añad, Añadiéndoles la terminación a del adjetivo se forman los pronombres posesivos. El verbo es invariable en personas sin números. El presente termina en as, el pasado en is, el futuro en os, condicional en us, imperativo en u y el infinitivo en i. ¿no? Antes comentábamos el ejemplo de... La palabra afirmar, que se sí, con yes y con i. Yes, claro, yesi significa afirmar, ¿no? Claro. Lo que yo te decía antes, como, como, como escritor me, me, me arrebató me arrebató la posibilidad creativa del Esperanto. Si yo tengo la palabra yes, que significa sí, y hemos dicho que todo lo que termina en i es un infinitivo de un verbo, si yo te digo yes, sí, te estoy formando una otra palabra que es afirmar. Eh, si le pongo delante la palabra cap, capiesi, cap que es de capo, capo es cabeza, capiesi es afirmar con la cabeza, fíjate que te formo en una palabra decir que sí con la cabeza... decir que, sí, o con sea que la es, K, es una lengua lo que se llama aglutinante claro, que eh, claro. integran una misma palabra diferentes efectivamente. Monemas, morfemas, ¿no? Claro y efectivamente incluso los morfemas se pu pueden ser utilizados tienen eh, contenido léxico por ejemplo si el si el sufijo con el que se designa el, el, el, el, lo pequeño el diminutivo es et por ejemplo tablo es mesa tableto sería mesita uh -huh. Bien, pues et, que es un sufijo, tiene también consistencia, consistencia léxica y se puede utilizar como, como raíz et, eta, eta sería un adjetivo pequeño, pequeño. Uh -huh. Yo tengo la, la palabra granda, la palabra pequeño siempre, eh, el, el prefijo mal, Eh, ...significa lo contrario de lo que luego diga... Mm -hmm. ...malgranda sería pequeño... ...pero también tengo la posibilidad, fíjate... ...de decir, como tengo el sufijo et... ...que disminuye el, la, la, la, la, el carácter... ...eta sería pequeño... ...eti sería ser pequeño... ...fíjate, eh, eh, yo siempre de una palabra... ...te puedo formar un adjetivo... Mm -hmm. ...un verbo, un adverbio... ...poniéndole las terminaciones adecuadas... Tengo también que, que las, eh, las todas las palabras se pronuncian del mismo modo como se escriben. Justo. Que el acento siempre está en la penúltima sílaba. Son llanas todas las todas palabras. Las palabras son llanas, como en ¿no? polaco. En polaco también parece ser. Sí, preciso. como la mayoría de las del castellano también, ¿no? Uh -huh. eh, bueno, no me quiero liar más, ¿no? Pero vamos, que me parece genial esto. Pues la sí. genialidad, ¿no? Esto sí, de. Eso. Eh, te enamoras como creador de poesía, te enamoras. La posibilidad de tener la palabra lipo, que es labio. decir, bueno, pues si le pongo una I... ...Lipi... ...no existe la eh, ...en castellano, en Esperanto... ...claro que existe... Pajarear, pajareará tu alma colmenera, sí, decía claro. decía Miguel, sí. eh, haciendo un infinitivo, eh, eh, eh, eh, haciendo un verbo de un sí. sustantivo. Ajá. Para nosotros, eh, para un esperantista, bueno, yo cuando... Eso es normal, ¿no? Claro, uh -huh. es claro. lo normal. Birdo, birdi, es pajarear. Es que eh, eh, es... Claro, Miguel fue un ¿Hay genio. alguna institución, digamos, que organice un poco, no sé, diccionarios, eh, gramáticas, que un poco regule, no? Vamos a ver, hay una academia de Esperanto. Hay una Academia de Esperanto y, eh, bueno, pues eh, sí que va recogiendo, va recogiendo lo que, lo que el, el pueblo va hablando y, y va recogiendo todas las expresiones. Tenemos un gran diccionario que es PIV, Plena Ilustrita Fortaro, que, bueno, eh, es un, una maravilla. Es un, espera, un, un diccionario Esperanto, Esperanto. Además ilustrado con cantidad de frase, fraseología, etcétera, etcétera. Y bueno, pues eh, ahí van recogiendo. Cada edición va recogiendo, pues, todo lo nuevo. Claro, van apareciendo palabras nuevas, conceptos nuevos, técnicas nuevas. Y hay que ir incorporando esas. Eh, y a, hay que oír lo que dice el pueblo, lo que el pueblo cómo lo utiliza la gente de aquí y la gente de Alemania y la gente de, de Colombia. De, o sea que. Uh -huh. Entonces, ya, bueno, no sé si queréis añadir algo más del tema gramatical o sí, lingüístico. Sí, a mí Ana. me gustaría, abundando un poco en lo que ha dicho Miguel, que las posibilidades expresivas no se limitan solamente a la literatura. Es que te permite, en un momento determinado, inventar palabras sobre la marcha cuando estás en una conversación, sí. eh, eh, con la garantía de que la otra persona te las va a entender. Es decir, en un momento determinado no te viene a la cabeza la palabra malgranda, Pero tú puedes formar ETA uh -huh. y la otra persona te va a entender perfectamente, perfectamente. eso. O sea que no, no, no. la capacidad de ese expresiva del esperanto se manifiesta en todos los la niveles. La sintaxis me imagino también sencilla, ¿no? La sintaxis sí. verbo, complementos, Sí, ¿no? claro, sí pero claro, tiene claro. una ventaja y es que como tenemos marcado el, eh, con el acusativo... Eh, tenemos marcado el complemento directo, tenemos una versatilidad también de ordenación muy grande. Uh -huh. es decir, sí, lo de la piedra, claro, la claro. piedra rompió el cristal. En español, si lo cambias, el cristal rompió la piedra, pues no es. Pero en Esperanto, la, a, el complemento directo, el acusativo, lleva una N al final. La claro. stono rompis la vitrona. Uh -huh, uh -huh. Si yo pongo la vitrona. rompís las tonos y la pongo en el acusativo sí, al mismo, principio yo voy mismo. a escuchar una N al final uh -huh. con lo cual eh, eh, el complemento directo ya sé dónde recae la acción uh -huh. ¿Hablamos de literatura, Javier? Venga, vamos a hablar un poquito. Si no paro de hablar... <risa> bueno, no paramos de hablar, hemos venido a hablar. Claro. Tenemos micrófonos para Sí, algo. está muy bien lo de hablar. Nos gusta mucho hablar a los esperantistas. Sí, sí, sobre Le todo damos mucho valor a la este, palabra. Desde luego, bien, ¿no? Eso es, sí. Es algo muy, un, un rasgo humano, ¿no? Que, fíjate. Que que hay que valorar. Voy a recordar ahora, últimamente, ha muerto la, la compañera de un amigo nuestro, húngaro, esperantista, poeta y tal. Y yo le decía, le decía, mira, en esperanto naturalmente le escribí las palabras en estos casos no valen no y tal y me dice, Miguel, las palabras sí valen, las palabras valen para vencer la muerte. Lo único que vale. Para vencer la muerte. Me emocionó Y dije, maravilla He hecho un poema Le hice un poema A, a esta mujer Está circulando por la red Por Facebook y tal uh -huh. Claro, en Esperanto En nuestro mundo claro. de, del Esperanto uh -huh. Pero las palabras valen para vencer la muerte es una buena introducción Para que nos leas a lo mejor una sí. Algún texto, ¿no? Eh, eh, Incluso eh, alguno tuyo, Miguel No sé si te animas Pues sí, hombre Me voy a animar a leeros eh, a, Mira, os voy a leer uno Que le gusta mucho a, Cuando lo recito Ahí en las plazas públicas Y Pérate, tal un poquito más al micrófono si puedes. Sí, me, me, sí, es que estoy aquí un ¿Estás poco. emocionado, te veo ahí. Estás... Me, estoy emocionado. Bueno, yo soy muy ya. andaluz y muy emotivo y muy emocional. Hay un poema que les le gusta al personal. Yo os lo voy a recitar mi traducción al castellano porque yo yo compongo en en esperanto. Eh, la revista esta Humanidad Nova, que a lo mejor te suena, producida es una revista de culturas libertarias. Uh -huh. eh, pues me, lo, me publicó seis poemas en esperanto y en castellano el, el, en, en el último número. Uh -huh. Y hay un canto eh, que se llama en esperanto que, que compuse, am canto farin dignita en batalo, que es canto de amor de un yayo flauta en batalla. Ahora. Ahora que el futuro se ha hecho carne y habita entre los dueños, entre los mismos dueños de nuestra vida, ahora que empiezan a doler huesos y canas y empiezan a escocernos todos los ecos de todas las ausencias... Ahora que sentimos en el alma que no fuera posible nuestro sueño, que se nos escurrió entre los dedos, que no fuera posible verte, amor, amanecer entre mis brazos, al sonar de cohetes y bocinas, anunciando la hora de la era del pueblo. Ahora, amordazados por las leyes que emanan de esta farsa, de esto otro que no es aquella luz por la que batallamos y morimos un poco en aquel tiempo. Ahora... Aquí, corriendo de las mismas balas de goma, de los mismos golpes, de idéntico terror, entre los mismos lamentos, gritos y aullidos de sirenas. Ahora, aquí, vibrando de emoción, con una novedad que no es tan nueva, con el coro y la orquesta de los nuevos Joe Hill que me arrebatan. como lloramos viendo aquella gran película, ¿te acuerdas? De los nuevos Joe Hill, que en el fragor de la batalla urbana, impertérritos, nos cantan con fervor los viejos himnos de Paco Ibáñez, de José Afonso, Jack y la Bordeta. Ahora, aquí, ante ellos, con nuestros perroflautas y contigo... Renuevo mi esperanza en que será posible verte, amor, amanecer entre mis brazos al sonar de cohetes y bocinas, anunciando la hora de la era del pueblo y te dedico este canto de amor en la batalla. Ahora os lo digo un poquito, no entero, eh, pero os digo los últimos versos para que veáis cómo suena en Esperanto, que es la lengua en la que lo creé. de nun tempo y Joe hill kiwi me de Chibatalo urba, urba nechan celeble al ni fervore cantas olden himno de paco ibáñez de josé alfonso yaca y la bordeta nun tie chi cheili che ni indignulo que chevi mi renovigas la esperon que finfine eblos vin vidi ama aurori inter mi y braco che craco y de raqueto y caiuppado anon santa y la horon de la popol erao Caí de dichas mi alfí, chi am canton en batalo. Muchas gracias, ¿eh? me, me ha encantado, me ha encantado <risa> los dos, ¿eh? el segundo por el sonido y porque sí. ya habías leído y sabía lo que estabas más o menos diciendo, ¿no? Pero el poema maravilloso, muchas gracias. Qué bien, qué bien, que te haya gustado. Me ha gustado. Mucho. Eh, y decías también que a lo mejor te animaba o se animaba a alguien ¿no? a leer alguna otra cosa, ¿no? Eh, sí. Tenías de, de Miguel Hernández, habías comentado. Sí, pero eh, tengo a Miguel Hernández. Claro, no, que... que tú quieras, Miguel. ¿eh? Sí, es que acabamos de presentar en el Congreso Internacional de Miguel Hernández, que tuvo lugar en noviembre, uh -huh. eh, entre los días 15 y 18 eh, de noviembre, un congreso um, donde han venido todos los expertos de Miguel Hernández. Nos, a nosotros nos invitaron porque ya en el año 88 lanzamos una antología cuando casi nadie conocía a Miguel es, mm, tanto menos en el extranjero claro. nosotros lanzamos una antología y fue leído en, en, en todas las partes del mundo gracias a eso, sí. entonces hemos lanzado la, la segunda antología corregida y aumentada, pero es que bueno, pues como no lo tengo en castellano lo que sí te voy a leer es algo eh, incluso te lo canto incluso te lo canto eh, La Paloma, se equivoca La Paloma de Rafael Alberti Lo leo en, en castellano y luego os lo canto en Esperanto en la traducción que hice. ¿De acuerdo? Muy bien. Se equivocó la paloma. Se equivocaba. Por ir al norte fue al sur. Creyó que el, que el trigo era agua. Se equivocaba. Que las estrellas rocío. Que la calor, la nevada. Se equivocaba. Que tu falda era tu blusa. Que tu corazón su casa. Se equivocaba. Ella se durmió en la orilla, tú en la cumbre de una rama. En Esperanto se llama Eraris ve la Colombo. <coughs> A ver cómo anda esa voz, que con estas lluvias. <risa> Eraris ve la Colombo, faris eraroine. Prenis la sudon por nordo. Credis la triticon acvo, faris eraroine. Credis la nocton mateno, la cielon credis maro, faris eraroine, faris eraroine. Redis la stelo in rosguto, la necio falo, la varmo, faris eraroin. Faris eraroin. Vian jupon sia bluso, fian coron sia chambro, faris eraroin. Y dormadas nun mar borde vi sur la su pro de brancho Si alguien puede decir gracias y enhorabuena en esperanto, Dan con cara. Viemos min ki el kutime. con bueno, la ¿no, fabla eh, y min kai el tenas bueno. un Valiente, ¿no, Miguel? Y a capella. Por eso, por eso, por eso. Bueno, bueno. Muy bien, muy bien. Oye, nos queda ya poco, a poco por hablar quizá del esperanto, aunque esto es un tema amplísimo y queda para sí. mucho, pero sí que sería interesante saber qué organismos, qué asociaciones, ¿no? Eh, hay del esperanto que ¿Y qué actos ¿no? va a haber este año? ¿Qué congresos Pedro, encuentros? Pedro. Pedro, cuéntalo. Organismos, asociaciones. <risa> eh, bueno, organismos hay infinitos. <risa> hay bueno, vosotros tanto, aquí en España, ¿a eh, cuáles pertenecéis vosotros, por ejemplo? ¿no? Bueno, aquí, pues mira, yo pertenezco a la Federación Española de Esperanto. Pertenezco a la Asociación Izquierda de Esperanto. Pertenezco al Liceo Madrileño de Esperanto. Pertenezco a la Asociación Universal de Esperanto. Eh, pertenezco a la Asociación SAT, SENACHITZA ASOCIO TUS Asociación eh, a Nacional MUNDIAL. Y tal. Eh, que que no bueno, me acuerde, a lo bueno. mejor se me olvida alguna. <risa> bueno, entonces, eh, eh, asociaciones de tipo general y luego hay asociaciones de tipo, digamos, especializadas, ¿no? De todo tipo, o sea, hay desde asociaciones de, de, de católicos hasta de músicos, hasta de médicos, hasta de constructores, y cada uno de ellos editando su, su, su boletín y tal, ¿no? En, en, ahora mismo, cercanos a nosotros, que van a organizar eh, congresos próximamente y en, en, en zonas próximas, por no, por no eh, hablar de zonas lejanas. Uh -huh. Bueno, pues vamos a tener. Eh, de aquí a unos meses un congreso. de la Asociación de Profesores de Esperanto, que es una de las asociaciones más importantes y serias que hay, ¿no? Pues son gente muy profesional que se toma el tema de la educación a nivel a nivel eh, profesional. ...y esta, este congreso se va a realizar aquí en Madrid... Uh -huh. ...en Madrid... Eh, ...paralelamente se va a realizar también el congreso... ...de la Federación Española de Esperanto... ...que todos los años también organiza su congreso... ...y este año pues... Eh, ...se ha decidido que lo vamos a organizar... Eh, ...aprovechando que, que... ...coincidiendo con las fechas del, de, de los profesores de Esperanto... ¿no? ...poco después... Eh, ...se realizará un, el congreso... de la sección universal de Esperanto que va a ser en Lisboa este congreso eh, bueno eh, todavía falta porque todo va a ser eh, en, en el verano y ya sobrepasan largamente el, el, el millar de, de personas inscritas al congreso no No es, no es frecuente encontrar un congreso internacional que reúna a mil personas. Bueno. Eh, en Esperanto esto es todos los años, los, los, se juntan. Y se juntan en los sitios más diversos, o sea, que, que, que cada año se, el, el congreso es un... Un, un, una, un eh, viaje eh, largo, ¿no? La, y la, el y tal, Seúl, la, el año pasado en Seúl y, tal, largo. Entonces, y, y que se junten mil, eso es lo normal, o sea, que, que de entre uh -huh. mil, dos mil, incluso más personas, ¿no? Bueno, esto no son muchas las organizaciones que pueden decir que se haga esto, ¿no? Eh, y posteriormente al Congreso de, de, la, de la Asociación Universal de Esperanto, eh, eh, nada más terminar, eh, habrá otro congreso de, ya lo ha comentado Ana, de la Asociación Juvenil Internacional, también más importante que hay en Esperanto, ¿no? Que va a ser en, en, en Badajoz, ¿no? Mm. En fin, y podríamos haber comentado muchos otros congresos en, en otras partes de, del mundo. Hay una una novedad, déjame que os eh, introduzca una novedad que de hace unos días, que seguro que no sabéis, el año que viene, 2019 en Málaga, va a ser el Congreso Mundial de Ferroviarios Esperantistas. Sí, sí, hay de todo. <risa> Es curioso, es curioso, que desde luego, aparte de interesantísimo, eh, aquí curiosidades salen muchas, ¿no? Sí, sí, sí. Ferroviario es esperantista, ¿no? Sí, sí, sí. O sí es eh, clá, clásicamente, fíjate, eh, la profesión de ferroviario, pues clásicamente tenían, no sé si siguen teniendo, la gratuidad en los viajes en tren. Entonces, eh, los, eh, ha habido mucha relación entre la afición al Esperanto y la profesión de, de ferroviario, porque viajaban más fácilmente que el resto de personas. Pues muy bien, amigos, amigos esperantistas, ¿no? Que os quiero agradecer, como os he dicho antes, que hayáis venido esta tarde aquí para difundir esto tan bonito, ¿no? Tan tan interesante, tan desconocido como es el esperanto, vuestra pasión, vuestro conocimiento por por esta lengua que se acaba de demostrar. Que creo que es evidente, es maravillosa, ¿no? Y bueno, para despedirnos, bueno, os quiero agradecer a Manolo, a Ana, eh, Pedro, Miguel, ¿no? Que hayáis venido personalmente. Eh, y a lo mejor podemos presentar la canción que nos va a servir hoy de cierre. Es una canción un poco más rockera, ¿no? Sí, es de unos rockeros de Uno a capela ya, ¿no? No. No te, no te animas. <risa> no, verás. Eh, estos son unos rockeros mmm, que hacen rock duro y son muy buenos. Son eh, cronómetro vudú. Lo podéis ver en, en la red. Son de, son de aquí, de... Son de Burgos. de Burgos. Lo que pasa es que tienen mucho predicamento en América, en, eh, sobre todo en, en México. Cuando lo lanzaron, este disco, el último disco, es el sexto disco. Uh -huh. Y ellos quisieron hacer... un homenaje al Esperanto, a, a esa lengua internacional, y entonces eh, ellos prepararon, el disco se llama Esperanto, y pre, una de las canciones se llama Esperanto también, y otra de las canciones, Luna, se la dedicaron a una amiga, a una amiga que, que eh, se libró del cáncer, luchó contra el cáncer y se libró, y era comunicarle esa esperanza. Entonces ellos buscaron en la red eh, y encontraron un poema de Zamenhof, del creador del Esperanto, que dice, Oh mi O mi acorde va tu mal tranquile, o oh corazón mío no batas, no no latas intranquilamente. Uh -huh. Entonces ellos dijeron necesitamos alguien que para grabar este disco pues lo recite al final al final de este tema recite el poema de Zamenhof. Aquí estaba Miguel Fernández que, que, que lo hizo. Y fue un honor, fue un honor, un honor grabar esto. Luego nos contaban ellos que en su gira por América, en su gira por México, los fans. Si habían aprendido el poema de zamenhof de, de, de memoria, el poema que yo recito al final, se lo habían aprendido de memoria. Bueno, es una cosa no, maravilla, extraordinaria. Maravilla, eh, por ello. Me gustaría que os gustara. Eh, yo no soy especialmente dado a la música, al rock duro, porque a mí me gusta otro tipo de música, pero comprendo que, eh, que es, es una canción esta que vais a escuchar de calidad. Y potente por lo visto, ¿no? Muy potente. Vamos a escuchar. Gracias, salud a todos. Salud a vosotros. a vosotros. Gracias a vosotros.